Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast del Club Headbangers. Mi nombre es Hugo García y hoy el que va a llevar el liderazgo, la batuta, es el señor Maximiliano Marín. ¿Cómo estás, Maxi? Uito ¿todo bien? Todo bien, Maxi. Acá en el verano porteño, Sí señor poniéndole el pecho y con vos hablando de metal, te, te dije prepárate algo y, y saliste con sí. un tópico muy, muy interesante que básicamente sería, no sé si tenés algún título, pero sería la adaptación de los noventas, sí. siempre hablando de metal, ¿no? De metal sí un tema que muchas veces hablamos, creo que, que que por arriba no incluso cuando cuando hacemos la review de los discos no bandas que por ahí transitaron con diferente suerte esa década tan particular década que a nosotros encima nos marcó mucho por la cuestión de, de nuestra edad no claro somos sí, adolescentes no? y que en el sí. en ese primer en algún año de ese primer lustro de los 90 empezamos a escuchar metal entonces fue algo que, que, que nos tocó bastante de cerca si fuésemos más grandes quizás Tendríamos alguna visión este un poco más amplia y si fuésemos más chicos quizás nos hubiésemos perdido perdido una parte. Pero bueno, caímos justo ahí, la moneda así lo decidió y así este fue que, que vivimos esta época. Así que la idea es hablar un poquito de cómo las bandas clásicas, que ya venían de los 80, se adaptaron a los 90. No sé si todas las que hicieron hacer, eso lo vamos a ir desarrollando a medida que, que pasa el podcast. Sí, la verdad que, bueno, te escuchado hablar y, y, y como que se me abrían, viste, 25 ventanas diferentes, porque, sí. por otro lado, pienso también que, más allá de nuestra cuestión generacional, también fue un, un momento en el que, sobre todo acá en Sudamérica, empezaron a venir de forma masiva las bandas. Además, me parece sí. que Me parece que, si bien ya había un montón de gente que escuchaba heavy metal en los 80s, en los 90s se masificó, también se abrió todo, nosotros... Yo, yo no sé, últimamente calculo que ya es una cuestión de la edad, ¿no? Me, me pasa que, que como que confío un poco más en el criterio o en las opiniones de personas que vivieron una época y nosotros vi, vivimos los noventas, pero sabes que Me da la sensación de que, calculo que te debe pasar por por cosa que, que hemos hablado, inclusive lo, lo hemos hablado en algún podcast, que sí. la concepción de la década, siempre hablando de, en, en, en términos de heavy metal, ¿no? no no de cosas sociales y bla, bla, bla. sí. Como que en ese momento, o sea, me parece que como en el primer lustros lo vivíamos de una forma y después como que todo el tiempo desde los medios más grandes, más chicos, se bajaba como todo el tiempo la línea de eh, la década infame, la década Ay. desastrosa. Sí, totalmente. Recién cuando empezaron los 2000 fue como que se paró un toque la pelota, miramos para atrás y dijimos Che, pará, no fue tan desastrosa porque pasaron un montón de, de otras cosas Que hoy no vamos a estar hablando de esas otras cosas Porque hoy nos vamos no vamos a centrar, como dijiste vos, en cómo se adaptaron a los 90 Las bandas que ya venían de los 80 s o incluso tal vez de los 70 s sí. Pero quiero quiero como este dejar en claro eso de que no fue todo un desastre, de que surgieron un montón de corrientes... Es otro podcast aparte, ¿no? Todas las corrientes que surgieron en los noventas, eh, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos... To todas las vertientes, sobre todo de metal extremo y cosas que al día de hoy se siguen escuchando... Todo eso pasó en los noventas, ok. Todo eso lo vamos a dejar de lado y lo que sí. nos vamos a centrar es en... Bueno, ¿qué pasó con los grandes nombres que venían de los 80s ¿Cómo hicieron para lidiar con esta década en donde este Empezó a, a, a mutar un, mon, un montón el sonido metalero Porque iban apareciendo nuevas corrientes Que se iban filtrando por cuestiones comerciales Por cuestiones de presión de la industria, etcétera, etcétera Totalmente Y sumo algo, coincido, suscribo todo lo que decís Sumo algo a lo que decías vos acerca de que En los 2000 se empezó a ver que lo de los 90, ¿no? Yo creo que tuvo mucho que ver Que lo que vino después fue peor Entonces, mismo como que no era tan malo lo que había antes. Pues me sea. parece que me parece que hubo un poco de eso también, así, che, nos quejamos uno de lleno, sí, quizá lo creo que es muy marcada la, la diferencia en calidad de los primeros Cinco años, el primer lustro y el segundo de los 90, pero me parece que no sé, lo que fue en los años 2000 fueron más complicados todavía, creo creo que dejaron seguramente dejaron menos corrientes interesantes musicales y creo que dejaron menos discos soberbios o clásicos para para la posteridad, pero quizás sea eh, harina de otro costal y necesitemos centrarnos en esto y, y hablar eso en algún otro podcast que puede quedar como un tópico a futuro. Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Me muero de ganas de empezar a discutir eso, pero vamos vamos a tratar de centrarnos porque si no es inabarcable. Sí. Este, así que bueno, entonces Eh, no, hoy no no no es que vamos a estar hablando de Korn, o de de Deftones, o de... Nirvan, ni, no sé. ni tampoco Nirvan, Alison Klein, claro, no, vamos, no. vamos a nombrarlos un poquito. Sí, fueron, obviamente. Claramente fueron las dos tendencias masivas que marcaron eh, es, esos nuevos vientos, y también hay que aclarar no que no vamos a concentrar quizás en lo que tiene que ver con éxitos fracasos según el mercado americano, ¿no? Tampoco vamos a hablar de Theran de Mortal, Amorphis, de Gathering, Paradise Lost, Sentence... Eso la movida europeo creo que quedó para otra europea, perdón, creo que quedó para otra cosa, que puede ser algún otro podcast, me acuerdo que hace en pandemia creo que estábamos con Tito hicimos así algo era, los 10 dico de Gothic Metal una cosa así y ahí habíamos dicho, ¿no? que mientras de un lado parecía que todo era decadencia en Europa, todo brillaba y salían nuevas vertientes y las chicas se apoderaban de las banda de metal, ya lo hicimos, ya lo hablamos, entonces vamos a tratar de tomar esto de éxito fracaso hablando por ahí más más que nada de números, ¿sí? No, sí, además todas esas bandas que nombraste no no venían de, de los 80 O sea, no es que además, Sentence estaba consagrado en los 80 O que Amorphis en los 80 llenaba estadios y bueno, a ver qué pasó en los 90 tal cual. Son productos de los 90 Sí de, Obviamente venían escuchando otras cosas y bla bla bla, pero listo No, por eso eso es un, un podcast aparte Hay una anécdota, Maxi, para, para empezar que sí. vos siempre la contás Que está buena y me parece que puede servir como punto de partida y... De ahí ya arrancamos porque la idea por lo que me estuviste contando es ir mencionando bandas y bueno a ver qué hizo esa banda en los noventas a ver claro a ver si si estamos de acuerdo en que en que, en qué en qué en qué lugar lo ponemos si en éxito Dale. fracaso desinterés. sí hay una anécdota que yo la escuché hace mucho tiempo en, en boca de él que es el desaparecido cantante de, de Warren Johnny Lane banda que en la ahí en ese borde no que fue la de 1990 editó Cherry Pie, un disco que rompió todo con el tema título, este hizo de, de, de Warren una banda muy exitosa y Warren compartía eh, casa disquera con Alice in Chains, la casa disquera, el sello discográfico era Columbia, ¿no? Bueno Justamente por esta asociación en el año 91 una chance de que Alice in Chains toque muy poquitos muy poquitos shows con con, con Warren, de, de, de soporte lógicamente, Alice in Chains venía a sacar Fagelift el año anterior en una banda muy poco conocida Bueno, y el tema que para el 92, cuando Alice in Chains ya saca Dirt, Warren tenía que sacar el sucesor de, de Cherry Pie, y lo que hace Warren es algo que hacen o hicieron casi todas las bandas de hard rock que venían de los 80, que es pasionar el, son, el sonido, hacerse más pesadas, afinar sí. más bajo, sonar más oscuras, cambiar los tópicos de las letras, menos fiesta y más solemnidad, bueno... Warren en el 92, el mismo año que sale Dirt, edita doggy Dog y dice Johnny Lane que él un día va a las a la oficina de Columbia, se pone a hablar con el dueño y dice, a mí me llamó la atención de que algo había cambiado porque donde antes estaba el póster de Cherry Pie, ahora estaba el póster de Dirt. Algo había cambiado y nosotros o sea, ya no éramos mala tendencia. Bueno, creo que es un, un buen ejemplo de lo que vamos a tratar de describir hoy y ese punto, ese ese nudo en donde se empieza a desatar una movida en donde no todos dieron el clavo. No, nah, y recordemos que más allá de lo que a cada uno le puede parecer Cherry Pie o Warrant o esa movida eh, el Glam se cansó de vender, ¿no? A full, a full. Se cansó a full. de meder, de vender, perdón, y, y más allá de las ventas y eso, hay algo tremendo que es que que yo lo, lo veo hoy en día, ¿no? Con, con otras cuestiones que era como la música rebelde, la música a la que iba el muchacho joven, sí. Este en general de clase media o tal vez de clases bajas y como eso fue mutando, bueno, en ese momento al grunge. Hoy pasa con que no sé, ves cosas de los 90 o inclusive de principios de los 2000 donde el adolescente iba hacia el punk o el metal y hoy en día va hacia el trap, sí, o cualquier otra cosa, ¿no? Totalmente. O sea, que es como que listo, dejaste de ser el símbolo de, de rebeldía que también es es algo difícil con lo que lidiar para para las bandas porque es algo que ya ya uno ya lo tomaba no como bueno listo el metal es, es rebelión y qué sé yo bueno not anymore no, bueno no. vamos con los ejemplos te parece Dale bueno querés arrancar con la banda más grande y y sí sí bueno. me parece que es inevitable hablar de, de este tema sin arrancar con, con Metallica, no Bueno, yo particularmente me pensé que... <ríe> por no. donde Además, empezamos, ¿no? <ríe> sí, o sea, creo que se podría hacer el podcast solo con Metallica en los 90, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Eh, Claramente es una banda que, que, que atravesó y surgió la ola con muchísimo éxito, con mucho más éxito de lo que había hecho, y que creo que tuvo la fortuna de... La suerte, si la casualidad, porque no sí. le estoy sacando mérito, ¿no? que editó justo ahí cuando el 91, cuando todavía me parece que no había llegado a la costa todavía, ¿no? La ola más fuerte. El mismo año salía Black Sugar Smash, salía Bad Motor Fingers, salía, salía Nevermind, ¿no? Entonces como que quizás todavía no necesitó o, o no chupó tanto esa influencia, pero también hay que darse cuenta y acá está acá está el mérito para mí de Metallica y para mí acá está el mérito del disco negro es que cambiaron musicalmente 180 grados, pasaron de su disco más complejo a un disco más directo, no esa anécdota de, de de Lars, ya no quiero tocar como el batero de Rush, quiero tocar como el batero de DCC o de los Rolling Stone bueno, sí. algo de eso hay. Sí, este bueno, estaba pensando, eh, 91 fue como el, el gran año de los álbumes gigantescos, no porque es Nevermind, sí. es el disco negro, es Guns con los Illusion. Me parece que todavía era como muy temprano en la década sí. Me parece que Metallica con el disco negro Ayuda a forjar en cierta manera el sonido de los noventas del metal A full Y después lo que pasa es que los noventas Forjan el sonido de Metallica Y ni siquiera el sonido, te diría Forjan o le dan forma O hacen que Metallica se adapte a la década Al revés, ¿no? O sea, lo que quiero decir es Primero ellos Sí, colabora, que la década tome forma y después la, la década hace, hace que Metallica cambie, mute, porque... Primero es, empujan un, ellos y después son empujados. Claro, no solo desde el sonido porque el y el reloj ya... Si bien yo creo que no están tan lejos a nivel sónico del disco negro, o sea, están mucho más cerca del disco negro que de todo lo que estaba antes y de todo lo que vino después. Sí. Igual tienen diferencias, pero ya desde la composición tenemos... Otra cosa. Otras otra cosas. Y, y sobre todo la imagen, eso te quería decir, que es algo... Nosotros siempre tratamos de hablar de la música, la música, pero bueno, tampoco eh, nos podemos podemos vivir abajo de un zócalo, ¿no? Y la realidad es sí. que la imagen es súper importante y la realidad es que los 90 son full imagen. De hecho, la sed no es nada, no, perdón, la imagen no es nada, la sed es todo, por algo sí. estaba el, el, el, el comercial ese de Sprite, ¿no? Porque la imagen era todo, la realidad Totalmente. es Más allá de que te querían decir no, lo importante es que tenga sed, no la imagen, no, no, la imagen importaba. Si no, sí. sino nunca hubieran hecho esa publicidad. No. Y metálica o sea, si vos ves las fotos del año 91 y yo te digo, che, es el 89, pasa. Y si ves la del año 96 sí. y te digo, che, no. es del 88, me decís, no. <risa> no. No, querido. No solo Estás por mirando. el pelo, el rímel el maquillaje, la foto los artes de etapa, etcétera, etcétera. Ahora, sí. para vos, metálica es ejemplo de alguien que se adaptó con éxito. Totalmente. Pero sí, estamos tú. hablando... O sea, el éxito comercial no lo podemos discutir porque el no. son los discos más vendidos de la historia, ya está, listo. Sí. Comercial eh, digo artísticamente, ¿qué, pe qué peinas? Y yo siempre lo dije, a mí a mí me gusta más el disco negro que Guns N' Roses, Quizás fue un tema de edad. No lo sémos, sí. tienen casi la misma edad y Y yo sé que en tu caso no, no es así, no, no, no. capaz capa que de los cinco primeros es el que menos te gusta, el negro Sí, pero también es un disco muy jodido porque es, es, creo que es uno de los pocos discos que podemos decir está quemado no Porque lo escuchaste tantas veces de tanta forma que es raro que alguien se levante y diga Che, qué gana de escucharse el true que tengo hoy, ¿no? Sí, es, sí no, no creo que le pase a nadie, ¿eh? a menos no. que estés empezando como puerta de entrada creo que es el disco ideal Sí. Eh, a mí a mí es mi banda favorita, Mutando los discos, los riloud me gustan, los escucho, de hecho, el año pasado lo con el tema del relanzamiento y eso lo escuché bastante. Pero creo que es una adaptación que nunca tendría que haber pasado. Sobre todo sí que es una banda que debió cambiar el nombre. No sé si seguís pensando en los extremos, es, pero... es una exageración, es una medio es una una bomba, ¿no? que estoy tirando, mm. pero sí me, o sea, me parece que si vos sos el líder, no un seguidor. Que vos hagas todo eso, no sé si habla muy bien, ¿viste? O sea, mm. porque realmente necesitabas hacer todo eso. ¿Qué hubiera pasado si, no te digo seguir sacando discos como Justice for All, no? Pero si mantener cierto ADN te hubiera afectado, hubiera ¿cuánto menos hubieras vendido? ¿Cuánto menos repercusión hubieras tenido? Porque además hay una cosa, nosotros tenemos una ventaja, que si nosotros grabamos este podcast en el 98... No teníamos el paso del tiempo nosotros vemos hoy que Metallica en vivo lo que sigue tocando es todo lo que grabó antes del, desde el disco negro para atrás de load sí. te toca uno o dos temas con suerte y es como la rareza del show sí. en, y lo mismo con reload y entonces fue exitosa la, la, la esta adaptación artística yo diría que no no físicamente bueno. ah, no, sí. ¿eh? sí sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que mantiene el adN Pero bueno sí es, es distinto pero es no no no es sí sí no son los ron Stone en qué sentido no es tan no me parece que sea tan es menos progresivo es menos intrincado pasa que justo vienen del más <ríe> del más extremo de lo que habían grabado es que eh, para, para mí no, para mí sí. no, no, de haber grabado un disco más en la onda ya forol no, no, no hubiese vendido una ni un cuarto de lo que vendió el disco negro Ayudado no, me, con los no, videos y toda la boludez, no ¿no? ¿no? no, por supuesto, perdón, me retracto por si no se entendió. Digo que hasta el disco negro, mm. sí, me parece que se mantenía el ADN. Ah, ok. Me parece que de ahí en adelante, con no, los de no, Reload, ahí, ahí ya tengo. desbarrancaron, ahí a eso me refiero. Y te lo estoy ah, diciendo alguien que, que, que escucha a Mamá Zed y le encanta. A mí. Lo que digo es, no tendría que haber pasado eso. Puede ser. Porque además no eso. lo bancan, no lo bancan con, el, o sea, me pone cabeza, no lo bancan con el cuero, ¿entendés? Hoy no, no salen a tocar esos temas. Bueno, pero eso es parte también ya y es y parte bueno, se comen los mocos para mí es parte de la gran estrategia metálica de los últimos 25 años de llamar la atención, el sonido, la acústica, el rímel, el, el, el escuche, eh, me gusta más bleer que, que bueno, sacado efecto. Entonces, si sí, lo hicieron por el shock, bueno, no es una cosa fui fue exitosa en el momento porque porque vendieron mucho ahora yo te pregunto vendieron mucho por eso o vendieron mucho por todo lo que ya tenían atrás por toda la maquinaria que tenían? y eh, la maquinaria es una banda muy inteligente comercialmente voy ya sabes a mí después del disco negro Metallica es una banda de, de, de, de grandes éxitos creo que hay un solo disco que me gusta porque casi en su totalidad a mí metálicas hasta los 5 primeros Ah, ahí está bien. Estamos acá en el, el, así me decís, el, el comienzo de los 90, está bien. Ahora, como eh, eh, Lodi Reload, a mí son discos que, que no me gustan, sobre todo Reload. Está bien, yo igual voy más allá de eso, porque a mí me gustan. Lo que digo es como eh, artísticamente fue un No, para mí no fue Para mí no fue, para mí no fue. No, eso no, o sea, está, a ver, está bien hecho, gente talentosa, suena bien, tienen toda la lista sí. del mundo para sonar bien, para que se les oiga bien. Hay un estándar altísimo, estamos hablando posiblemente de una de las Banda más importante de la historia de la música Listo no o sea, Tampoco nos pongamos en pelotudos Lo que quiero no. decir es Che hicieron algo novedoso Algo influyente Algo que hoy lo siguen Mirá, mirá todo, todo, todo lo que hoy les El, el provecho que le sacan No, no pasó eso No pasó no. eso Listo Dejemos Metallica Porque si no vamos a estar una hora y media Hablando de Metallica sí. Y nos vamos la vereda enfrente Que en realidad sí. es una, la vereda de enfrente Pero que está a medio metro Que es Megadeth Sí, que es Megadeth Y que es, son todas las bandas de trash Que siguieron detrás de Metallica De, de trash sí. De Metallica esto de bajar este o casi todas de, de bajar la intensidad, ¿no? y decir, bueno, este nos tenemos que amoldar, hay que ser un poco más más roqueros y menos metaleros y bueno, Megadeth en Countdown to Extinction en el 92, un año después, ya ya ya marcó otra tendencia, sí me parece que la adaptación de Megadeth fue exitosamente comercialmente y creo que artística, además de creo que fue mejor que la de Metallica, para mí los 90 de Megadeth son mejores que los de Metallica. Okay, tenés no, Risk te... al final, no que sí. es el que me gusta a mí solo, pero me parece que entre Countdown... No estoy contando Racing P, porque, noven, ¿no? No, eh, no, eh, no, porque sí. si cuento Racing P, ¿no? me corto el podcast acá y empezamos a escuchar Racing P, <risa> no importa. Pero entre Countdown, Eutanasia y Cryptic Writing, me parece que tenés mejores ejemplares que los discos de Metallica. Bueno, a ver, por un lado, ya esto lo hablamos 500 veces, pero mega Siempre llegó un poquito tarde con respecto sí. a Metallica, ¿no? O, o si sí. siempre iba, bueno, che, mira, metálica hizo esto, le funcionó, yo también lo hago y me funciona. A menor sí. escala, pero también me funciona y sigo creciendo. Le pasó con eh, con, perdón, con Countdown to Extinction, comparado con el disco negro, sí. manteniendo un filo un poquito más metalero. Después con Eutanasia, ahí es como que hay una... Eh, eh, eh, es como que no tiene que disco copiar de Metallica. Decir, no tiene referencia. No tiene referencia, entonces es como que se ablanda un poquito más, se acerca un poco más al disco negro, si querés. Y después, cuando Metallica hace el load, Megadeth no se anima tanto a ir tan a fondo. Primero que nada, con, con tema pelo, el único que se corta el pelo es Elepson. Y a nivel musical, hay hay un cambio. no De golpe tenemos temas como Use the Men... La oscuridad, acústica, ¿no? la oscuridad que hablábamos cuando grabamos el podcast de, del último disco de Megadeth, hay temas como Zing con las, las maracas, ¿te acordás? Sí. Y algunas cositas así, pero seguís teniendo duelos de viola, seguís teniendo riffs picantes tipo el de She-Wolf, Kejo Bortek, Fight Freedom, sí, tenés un montón de cosas. Tenés el intento de hacer el Enter Sandman de Trust, que le salió muy bien. Fue exitoso, sí. lo siento tocando el día de hoy es un, clara, es un clásico, es un temazo El gran tema es que después cuando Mustaine Hace la adaptación esta Perdón, al revés Cuando Mustaine deja que los 90 se lo lleven puesto Para mí le sale muy mal Que es Risk Sí Hace, no sé, 10 día días lo estuve escuchando Y nada, no no está bien No está bien, Maxi Yo sé que a vos te gusta, pero no está bien Mirá que es sí. uno lo digo que más esperé en mi vida ¿eh? Pero sí. no está bien me estaba escuchaba Crashem y decía, ¿qué está haciendo? Uy, y me acordaba, en vivo, boludo. Y me acordaba eso, me acordaba eso de de no porque quiero hacer un tema para que suenen las arenas de los deportes norteamericanos y tipo no le importó a nadie, Mustain, no le importó a nadie. Sí. No, no, claro, no, no. claramente percibiendo claramente, claramente percibiendo algo comercial, además. Sí. Porque él no decía, "No, quiero ser como, no sé, por tirarte algo, no, quiero ser como Pink Floyd, quiero ser como Nine Inch Nails". No, no, era tipo, "La quiero pegar". Sí La quiero pegar Quiero que me respeten En otros lugares Y no pasó Y después le echó la culpa A Friedman encima Sí Que Friedman encima se, se fue a los lo 3 minutos ¿no? a Encima Traidor total ¿no? mal, mal, mal, mal Cuando dijo yo que le no creo, salió dijo, En este le creo a Mustaine De que, de que hay mucho Friedman ahí ¿eh? Y se sí, fue los 10 puede, minutos Puede forro, ser que le, que le iba Secando los huevos Y, y sí. bueno Y un día dijo Dale, dale, está bien A mí siempre me pareció Que el tema más Experimental Si querés De, de ese disco Es Insomnia Full el primero. ¿No? Como que fue para el lado industrial, que es una palabra clave en los 90 que todavía no la, no la habíamos bueno. mencionado. y Pero no incursionó después por ahí, ¿viste? Sí. Pero no, artísticamente no no le importa a nadie, no. Fracaso, no. Bueno, ¿y entonces qué pasa? Pero saldo favorable igual para mí los 90 mega. de Y tenés 3 a 1. 3 a 1, sí. 3, 3, 3, 1, bueno. 3 a 1 y los tres positivos son noventosos. No es que suenan ochentas. Full 90 noventa. Full 90 so, Sobre todo Eutanasia y, y Cryptic, ¿no? Porque sí. ¿qué yo? si si Countdown te decía Che, salía en el 89 y capaz que pasa eh, eh. Nosotros una vez hicimos... La, con la mayoría yo, de los temas, no todos No, no yo te dije que para mí esto Me acuerdo que está grabado, por eso lo repito con hicimos la escucha en tiempo real de Countdown to Extinction Que había un ex-fan con nosotros, Tito sí. eh, <risa> Me acuerdo que, que salió el tema, qué sé yo Y yo en un momento dije algo que va a sonar re de Poser, pero realmente lo digo. Vos si a mí me preguntás, cuando vos recién decías si este disco salía en el 89, ¿no? Sí. En el 90 salió Act 3 de The Sí. Y para mí es un disco recontra, countdown, recontra, disco negro, ¿no? Sí, adelantado su tiempo. Sí. Bueno, para mí es, vos me decís, discos adelantados a su tiempo, y es el primero se me viene a la mente. Digo, 3. Act 3. Sí, Act 3, sí. Y sí coincido con esto con vos, que capaz Countdown, vos me decís, del 89, te digo, bueno, sí, los otros no los saca de los 90 ni las no, tiras. No, no, no, no, no. No, porque además Countdown todavía tenía cosas bastante virtuosas, ¿no? Había había sí. como una necesidad de, de tocar y de mostrar que Chemiakevín que toco, tiene un sonido Full. bastante filoso, tiene temas como, no sé, high speed dirt. De eh, 80s. Claro, viste. Sí, y me parece que Cryptic y Eutanasia sí son son las tapas, todos todo son mucho más noventos. Sí. A full. Bueno, seguimos con el trash. Y ya que estamos. Dale. Y vamos uno de los casos más curiosos que es el de Antrax. Sí, a full. Este, a un nivel más under, pero tal vez... Bueno, eh, un poco exacerbado por el cambio de cantante además, ¿no? Sí. ellos mm. Ellos tienen un primer disco noventas... Sí. Que es eh, Persistence of Time Todavía muy ochentoso Pero ahí en una nebulosa Sin saber bien qué hacer Todavía con Joey Veladona Todavía con temas muy largos Con muchos riffs Con muchos cambios de tiempo Un sí. disco que tiene grandes momentos Tiene otros momentos que son un tanto aburridos Arte de etapa ochentoso todo. Pero bueno, en un momento dicen Che, esto no está funcionando Nos estamos quedando muy atrás Así que con Veladona sí, un, vol ¿no? un volantazo Sí, con Veladona nos estamos llevando bien, lo rajan, se va nunca termina de quedar de todo claro, sí. buscan un nuevo cantante. El nuevo cantante es rara la elección, porque uno dice, bueno, si querés entrar a los 90, tal vez buscás un cantante noventoso. Que venga de ahí. Que venga de ahí, uno con una cabellera frondosa, qué sé yo. Bueno, la cabellera estaba frondosa, pero le quedaba sí. poco, y el, y el elegido fue John Bush, uno de mis cantantes favoritos, pero... Este, nada, venía de una banda super ochentera como Armored Saint. Sí, ochentera que en los 90 ya había también, ¿no? En el 91 había hecho un necesis sí. de cambio de había sentido en los 90 Armor Saint sí, porque The sí, sí. Symbol of Salvation es un disco 90, ¿no? Es un disco muy similar al, al disco negro el de Metallica, negro. ¿no? Desde desde la cuestión de canciones más eh, accesibles, el sonido, la tapa y además van a buscar a un productor que terminó siendo con el paso del tiempo el, el productor del Grunge prácticamente y Ideal Inc Chain sobre todo, ¿no? Dave Sheridan. Dave Sheridan que no hace mucho falleció, una falleció. gran pérdida. Este y bueno, ¿y quién produce el primer disco Full 90s de Andrax? Dave Sheridan. Sí, estamos hablando de Sound of White Noise, un disco sí, Sound of White Noise que no tiene nada de de los 80s, un disco bien noventas, la tapa Eh, sonido El sonido, la, la voz de de, de, de de Veladona Tipos que empezaron a hablar ellos en entrevistas De bandas bien de los 90 O bandas de los 80 Pero más alternativas no A mí, bueno, capaz está mal lo que voy a decir Pero es mi disco favorito de Antrax Sé que estoy solo en esta No, a mí eh, es un disco que me encanta ¿eh? no, sea, no, no, no, lo, lo, lo, lo sé Vos me decís que, que me gusta Si me gusta más ese ese disco Son los Guaynois o Spring De DC, no, O, no. o Ammon The Living Sí, es muy parejo, pero me, me encanta y no, no... O sea, lo que sí es muy marcada la diferencia, ¿no? Es otra banda. creo mal, que es mal, el, mal, Me mal. parece que es el cambio más abrupto de, de todos. Si sí, si sí, de Metallica tomamos el disco negro, si sí, de Metallica tomamos Load. Igual creo que musicalmente todavía es más diferente que lo que venía haciendo Anthrax, ¿no? Sí. Es como es como que... Eh, porque ver, todavía conserva riffs. Riffs sí. y, y conserva solos. No en todos los temas, pero pero pero todavía el solo sigue estando bastante presente con dance beats Iba a ser su último disco. Pero también cambió no la imagen tanto, sino eh bueno, sí en los cortes de pelo, ¿no? Eh, qué sé yo, eh, es, es un disco full 90s, full 90s. Tiene, tiene un aura grunge que me parece que me, eh, no tenía metal y que no tenía Megadeth. No. De hecho ellos salen con las camisas y todo. Bueno, Mustaine también salió con la camisa. M de en el 92 Mustaine también sí. Sí, sí. Sí. Sí. este Hay algo, una anécdota que me estoy acordando Maxi de, de Alguna vez ¿De hablé quién? con, no me no acuerdo si fue con Benante o con Scott sí. Dianne Creo que fue con Scott Dianne Ellos salen de gira eh, para presentar Sound of White Noise Y se llevan de gira a White Zombie ah, mira. Y era como, viste, ¿quiénes son estos? Sí. Y, y explota, explota White Zombie en medio de la gira Claro, porque tienen el tema ese de Feed the Ghost ahí, 93, 94. Por ahí, sí. En el 95 es Astro claro. Y se querían matar. Sí, claro. Viste, era como, che, somos el pasado, viste. Mm. Tremendo, sí. Mal. Y, Qué heavy eso, ¿eh? Y, sí. y, y algo similar también les había pasado cuando hacen la gira con Megadeth, el Clash of the Titans y con Slayer, sí. que se llevan de gira a Alice in Chains. Sí. Que también Veían cómo iba creciendo la banda Y que ellos no crecían viste no, no. Entonces todas esas cosas También los, los, lle los llevaron A, bueno, hay que cambiar El trash tiene que cambiar Y la forma de cambiar de ellos Fue, bueno, a con los sonidos del momento Y para mí Antrax eh, adoptan mucho del, del grunge Claramente de lo que hablamos hasta ahora Es la banda más influenciada artísticamente Por el grunge, sí, claramente Pur. Porque de después lo que pasó Fue que el disco este, sí. eh, son of White Noise, sale por una multinacional, les renuevan el contrato, les ponen una fortuna de guita, pero fortuna, ¿eh? nunca vieron sí. tanta plata juntos en, en su vida, y lo que pasa es que eh, no funciona como se esperaba. O sea, el disco anduvo bien comercialmente, pero... Lejos de Megadeth y diablo metal. Claro, es, de, claro. No. Y, a, y además empezaron a ver que che, no va a crecer más que esto. O sea, ya le hicimos los videos buenos, habían hecho el tema ese Black Lodge que, que tenía actores que después estaban en esta serie Twin Peaks, una serie full 90s y pero no pasaba nada, ¿viste? No explotaba, no explotaba. Entonces, el sello en medio que le suelta la mano y ahí es cuando empieza la debacle de Antrax, porque por un lado comercialmente no funcionaba y por el otro lado artísticamente Ya como que era una banda querida y qué sé yo, y, y no sé, Pantera, Dar, el que los tomaba bajo su ala, pero no pasaba nada y después no sale Stone 442. Sí. Que cómo lo podemos definir, es, es como un disco más al, más alternativo, más aún, sí, más aún, menos metalero con, que el anterior, sí, con, con un sonido más crudo, pero un poco más choto, me parece. Este, ya el arte de tapa también full 90s. Muy lejos de las ilustraciones y todas esas cosas sí. ¿no? ahora, ahora la onda es, es poner una foto Una banda eh, que ya era un cuarteto Que lo ayudaba, tenía la ayuda de Darrell eh. De Dime MacDarrell en su mejor momento Que le grababa algunos solos Y siempre hablaba de ellos le va mal también con ese disco? ¿Tienen todas estas reuniones que decíamos con el sello? Que el sello, viste sí. De, sí, no, vamos a apostar todo a Antrax A las dos semanas echaban a ese tipo Y el nuevo que venía decía ¿Quién es Antrax? viste bueno Y después sacan, el para mí si hay un disco que resume El trash de los noventas En su costado negativo Es uno de mis discos fetiches claro. Que tengo acá un póster gigante Al lado mío donde estoy grabando Que es Volumen 8 Que es un cocoliche Es es como que cada tema parece un disco diferente ¿Vos qué opinión? Hoy que pasó ya más de 20 años ¿Qué opinión tenés de ese disco? ¿Volumen 8? Sí Me gusta más que Persistence of Time Me gusta más que el anterior de Persistence of Time Me gusta mucho Ok, pero, okay, pero eso, es, eso es full gusto personal Digo, qué no, consideración... Es, un, es es el mismo es lo mismo, hace un tiempo hablábamos de de Sacre Rage, ¿no? Sí Son esos discos que son tan de los 90, en donde las bandas estaban tan perdidas Que no sabían qué mierda hacer Me refiero sí. a, a Hill, ¿no? De Sacre Rage, del 96 Sí Que son discos que tenés tres bandas distintas, cuatro bandas distintas adentro del mismo disco Porque a vos, Son of Wine Noise, te podrá gustar, no gustar, ser el mejor uno de mierda Pero es un es un disco coherente. Es una unidad, diría es coherente. Ricardo. Sí, es una, una unidad, sí, una unidad. Sí, es un disco que tiene una identidad. Te podrá gustar no te podrá gustar, te podrá apelar, no te apelará va en cada uno. Hill, Volumen 8 son discos de, de, de, de personas bipolares peleándose. Esa la cagada. A mí me gusta el disco. Sí, me gusta mucho. Ni siquiera hecho, bipolar, eh, te diría No, por eso dije peleándose, como que son varios tripolars diría, porque por lo lado tenés los momentos metaleros, ¿no? Metaleros 90, después tenés los momentos casi crossover, tipo 604, así como, che, vamos a hacer un tema rápido, qué sé yo. Después tenés la, el costado medio country sureño, Sí. Dustie to Extras, Harm's Way, un tema que me encanta. Después tenés las Ay, partes medio alter, <risas> al, las partes alternativa y para encima es larguísimo, tiene 14.000 temas y después de todos los temas tenés un bonus track escondido, algo algo full 90 es lo de meter el, el track escondido, ¿no? Que sí. Frank Velo haciendo un tema acústico, recordando al hermano que lo habían asesinado. O sea, un quilombo. Invitados, Stan Selmo. Eh, eh, no, no, una cosa rarísima. Bueno, y salió como el orto. Sa sí, sale, sí, ¿no? sale el disco por un sello que se, se llamaba IR8 y a la semana dito cosa de los 90, ¿viste? Dito este sello dejó de existir, chao, se fue. Y se quedaron con, con, lo, con el, sin disco, nada, no, no, una una desgracia Durísimo. total a favor los los que más riesgos tomaron, sí. sin tener la espalda de Metallica y de Megadeth. Sí, porque también es fácil, perdón, no es fácil tomar riesgo cuando sos gigante, no es fácil, pero sabés que tenés el paracaídas. Anthrax no tenía ese paracaídas y podía salir muy mal. El yo tengo la biografía, autobiografía de Scott Ian que es una biografía que por un lado está buena porque es como más con los pies en la tierra, por el otro lado eh, no es un tipo que tuvo grandes adicciones, grandes batallas, entonces como que, no, no viste, vos lees las cosas de Mustaine y lo de Scott Ian es un juego de niños al lado de eso. Sí. Pero bueno, por otro lado también te puedes relacionar un poco más porque son cosas más cercanas, viste no no es todo tan ¿viste? adicto a la heroína, 5 eh, sí. mil millones de mujeres y qué sé yo. Pero, claro, el tipo la sufría mucho, porque o sea, tenía un ritmo de vida bastante bueno, sabía pues que podía comprar una casa, qué sé yo, y de golpe quedaba medio al borde de la bancarrota, divorciándose, perdiendo todo lo que tenía, viste era como, como una, una época y mucho más complicada. Y ni quiero pensar los otros, que seguramente por temas de derecho de autor, y eso, por ejemplo, a Frank Velo la habrá sido mucho más más más difícil. Sí. Eh, me cuesta definir un poco, si vos me decís... Bueno, comercialmente fue un fracaso la edición, no, sí. listo, no no hay dudas. Yo creo, Ahora, que, no, yo creo que artísticamente también, eh. Kimi también fue mala. Sí, estamos, da la casualidad que estamos grabando nosotros dos, boludo. Sí. Es, sí, sí, sí. No, este disco no le importa, no le gusta a nadie, boludo, no le gusta nadie. Hay, hay una sola cuestión. Eh, es, es distinto, es distinto sí. sound es muy distinto, eh, por ejemplo lo vinieron a presentar acá, no dos sí. obras. Es, sí, es un disco querido. Ah, sí, sí, full. Pero, bueno, hace esto, poco dice, se reeditó acá. Tiene relación, claro. no es sé verdad. si sabías. Sí, claro. sabía, sabía, ¿verdad? Pero sí. esto esto es muy difícil, boludo, sostener, ¿eh? Sí, ahora hay una difícil. cosa, hay una cosa. Sí. Eh, hace poco John Bush estuvo haciendo unos shows en Estados Unidos por ahora nada sí. más, celebrando esta época de Antrax uh -huh. ¿sí? Y uno se cansa de leer comentarios diciendo, "Este es el Antrax que quiero, este es el Anthrax que quiero." Yo no voy a decir que ese Antrax es más querido que cuando hacen Among the Living, porque... No soy no. yo con varios perfiles, ¿eh? No, no, no, no, porque no no pasa eso. Lo que quiero decir es que ellos olvidaron, perdón, eligieron olvidar esta época porque dijeron, no, listo. O sea, volvió el trash, la gente quiere veladona, se acabó, pero... Vos fíjate que, si dejamos de lado la parte comercial, cuando ellos en 2006, 2007, tuvieron que volver a elegir, reformar la banda y a ver con qué cantante elegían, volver querían volver a intentar con John Bush, ¿eh? mm. O sea, yo creo que si les pones, ¿viste? El, el sodio pentatol, el, el suero de la verdad, como dice el tema sí. de Sound of Wine y lo agarrás a Scott sí. Ian y a Charlie Benanti y le decís, ¿qué época te gusta más? Loco, yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas. Me fui un poco por las ramas, perdón, pero no sé. Igual sí nada, eh, fue un fracaso. No, no le demos más vuelta. No, no. Le demos más vuelta. Sí. ¿Qué tenemos? Bueno, el más grande de todos, el más grande bien. de todos. O sí. Sí. O sí, no, un tipo que lo hemos hablado cuando grabamos el podcast el año pasado cuando lamentablemente le hicimos honor a su a su partida. Sí, un tipo que y sobre todo solista, ¿no? Un tipo que siempre conoció las miles del éxito. Siempre le fue bien a Osi, ¿no? Sí. Osi venía de los 80 con Había pasado, creo que el único momento, uno de los pocos momentos, donde Ozzy miró costa, a los costados en sus primeros años formativos como solista fue en la, en la etapa de The Ultimate Scene, ¿no? Que es un disco que se quiere menos pirotécnico, más hard rockero, ¿no? Llevando, después de haber llevado de gira gente como Motel Crew, etcétera Llegaron fines de los 80, en el 88, no Red For The Wicked, entró Zack un disco recontra pirotécnico, mucho solo, mucho riff, tocando mucho. Y en el 91 y me olvidé nombrarlo antes cuando hablaba de los discos de los 90, edita No More Tears. Sí. Ideos lentos, acústicas, palomas, la letra del Emmy, sí. el disco más exitoso del gordo. Bueno, estaba, estaba pensando, Moxie, es un disco, bueno, sale el mismo año de todo esto que veníamos diciendo, sí. no desde Metallica con el disco negro, de Sound, eh, perdón de Armored Saint con eh, Simul no of Salvation, sabes. ¿no? estos discos metaleros nadie en duda que son discos metaleros todos tienen su power ballads, todos tienen momentos acústicos suenan muy bien una producción hermosa no more Tears, no todo, todo brillante todo sonando grande bueno todo con buenas voces buenos estribillos si el mundo fuera justo tendrían que ser los discos más vendedores de la historia todos estos si sí. solo es el disco negro igual no mort le fue re bien qué sé yo pero Son muy de una época, ¿viste? Son muy de principios de los 90. Estos discos no podrían haber salido después del 92 ni antes del 90.0. No, y me parece que es como un claro indicio porque no ni siquiera creo que se hayan copiado entre ellos porque no dan las fechas. Me parece que es como yo creo que si agarramos una máquina, vamos a imaginarnos una máquina y le ponemos, bueno, banda que o artista que viene haciendo gemientales en los 80. Ahora agrégale un poco de los sonidos que están saliendo desde el 89 al 90, más la visión de lo que podemos pensar hacia dónde va a ir todo esto, y salen estos discos. Sí. Es como que es esa fórmula y por eso son discos que, si si estos discos, estos tres discos, fueran bandas, por ejemplo, saldrían los tres de gira juntos, ¿entendés? A full, a full. Lo raro de Ozzy es que es un chabón recontra mega prolífico y los 90 fueron su momento menos prolífico. Claro, claro. ¿Por qué? Sí, que solo tiene No Mortiers y un disco más, Osmosis. O osmosis en el 95, que, ¿no? Claro, sí. Creo que sí. es eh, haciendo un paralelismo con Antra, es un disco más 90s todavía que que a nivel sonido es otra cosa. Sí. Es un disco más noventas que que No Mortiers. Pero tamp también, tampoco, perdón, tampoco es que Ozzy en Osmosis Desbarrancó, se no. puso a hacer boludez. No, no las boludez no, no. se las hacía fuera de los discos, ¿no? Sí, no, pero creo que a nivel sonido se nota que es un disco de medio de los 90, Osmosis. Sí, sí. No me parece que sea el mismo sonido que, que, que No More Tears. No, no, no. No, es un poco más despojado. no, sé, los, no videos sé, son, los videos tienen otra estética también, pese que un tema estético, ¿no? Sí, eh, bueno, él cambia su imagen también. Mm es el Ozzy bastante fit, ¿no? que Claro, que estaba como bien bien armadito. El otro el otro día, el año pasado cuando fue todo lo de Ozzy, eh, creo que nunca nunca lo llega a bajar ni a, ni a escribir ni a en algún podcast que viste que siempre se bardea se bardeaba las las giras de Ozzy cuando se hacía, "Che, parece que es la última porque decían para si viene jodiendo con los No More Tours desde los 90." Bueno, pero el tipo se tomó su tiempo, o sea, para ser un un artista que no paraba de hacer cosas, nunca en un momento se tomó Yo creo que sí. estuvo muy se quemó mucho, ¿no? En los en los 90. 80. En los 80s y en los 90 le pasó un poco de factura. Mm. Lo que pasa que sí, algún día tenemos que hacer algún, algún podcast ya que estamos en, en esta faceta mental noventas de Ozzy y su importancia en los 90 para que mantener el circo andando. La, soltaron bueno, con el sí, Lost ¿no? Claro, bueno, porque vos decías lo de la poca actividad discográfica, lo cual es cierto. Sí. Creo que hay hay dos motivos, ¿no? Uno uno es el Oses, el ese proyecto itinerante que justamente a partir de la edición de Osmosis el planteó, ¿no? Como como venganza de Sharon al no ser aceptado sino en el Lola Palusa inventó su propio Lola Palusa, agarró a todas estas bandas que estaban nuevas, las llevó a todas, a todas, no dejó a nadie afuera fue el padrino de algunos. Y la otra parte es que, bueno, sucedió la reunión con, con Black Sabbath, ¿no? Después también acá en el OSFES, claro, la, claro. la segunda parte de los 90, ¿no? Tenemos reunión ahí como testimonio de su unión, giraban bastante, este tampoco grabaron nada, pero entre la reunión de Black Sabbath y el OSFES, digamos que quizás El Gordo se dedicó más a, a su parte empresarial, influencer, Este, de marketing a a, a, a músico o a, a, a compositor, así que sí, los 90 para Ozzy yo creo que fueron recontra exitosos, con dos grandes discos en, en su haber, y además fueron exitosos desde el lado este comercial, marketinero, etcétera encontró por dónde entrar, pero eso igual es otro tema. Bueno, vamos a dejar atrás a Ozzy Maxi, y Maxi nos vamos a ir eh, al lado de Ozzy al submundo, pero hay que decir que fue una banda que supo ser bastante popular y estamos hablando de Corrosion of Conformity y alguien puede decir che, pero para es una banda full 90s. Bueno, la realidad es que no, no. porque es una banda que había empezado en los 80s como paradigma de la escena del, del hardcore crossover, estas bandas que tenían tanto de trash como de hardcore. Creo que un poco más de hardcore que de trash, en el caso de, mm. de, de Corrosion. Bueno, en los noventas hay un cambio marcadísimo, pero marcadísimo, Uy. primero que nada, pues de uno. Hay ¿no? más de uno. Sí, sí, de hecho, déjame, hay tres cambios, ¿no? Claro, ¿El primer cuál? Es, es rarísimo. Sí, el sí. primero es con el disco Blind del año 91. Bueno, ¿qué pasó, Maxio? Bueno, cambió todo, cambió la banda, sí. cambió los integrantes, cambió la cantidad de músicos, pasando a ser un quinteto anterior banda claro y la banda pasó a ser mucho más pesada dejaron atrás bastante eso del Hardcore crossover se volvió una banda de metal no metal rock bueno rock, metal medio difícil sí. de catalogar blind no tengo te, te una pregunta Tiene cosas de metal tiene cosas de rock tiene cosas ¿no? un tengo un te una, sí, te una pregunta año 91 sí disco negro sí tan lejos está Blind del Negro o no? Sí, no está tan no. lejos. No. Por eso digo, para mí esos discos son no, no son una casualidad, es, es es gente yankee tratando de, de ver de dónde veníamos y hacia dónde hay que ir y más o menos a todos les le salió parecido, salvando las distancias. No estoy diciendo que que Anforgiven podría estar en Blind, no estoy diciendo no. eso. No. Sí, pero si Dance of the Dead Estaba en el disco negro, nadie hubiera dicho, che, qué raro este tema acá. No, no, pero de The Unforgiven podía haber estado en símbolos salvation. Tranquilamente, sí. Full, ¿no? Sí. sí, sí, sí, sin dudas. Sí. Hubiera estado lindo, ¿eh? Bueno, <risas> eh, bueno entró Pepper Keenan, la banda sí. que tenía que, que, que tenía toda esa cosa, ese bagaje de ellos de los 80, le sumó esta onda más entre metalera, surenia, etcétera, todo un poco, un disco de vuelta, medio difícil de catalogar, y se despacharon con una bomba terrible, un disco antológico que marca el primer quiebre de Corrosion en los 90, a full. Sí. Es un disco que no tiene prácticamente punto de contacto con lo que había sido Corrosion previo a este año 91, ¿no? Que, que también es justo decir, larga duración, ellos no tenían desde el 85, tienen un par de PES, ¿sí?, tecnocracia etcétera, pero el último disco, disco, disco, LP había sido animoso y tiene el 85, claro. En el medio pasó de todo, tranquilón, una banda, ¿no? que bueno, que el ADN de corrollo, ¿no? ser un bardo. Sí, un sí, y sí. Hasta que llegó Blind 6 años después, otra banda con otro ADN. Claro. Este, sí, hay hay hay escuchen tiempo real de Blind si tienen ganas, hay hay muchísima sí. data ahí. Eh, el único, digamos, link que tenían con su pasado era la parte combativa desde lo lírico, ¿sí? Política, eh, sí. Claro, era una banda muy cargada, muy política, eh, desde las letras, los videos, el, el booklet, con casillas de correo donde podías escribir para tener información sobre cuestiones políticas, bla, bla, bla. Bueno, y después hay otra implosión... Pepper Kinnan toma el liderazgo de las voces, lo vuelan al cantante, cambian de formación, vuelve Mike Dean, el bajista histórico y que cantaba, qué sé yo, y salen en formato full, Black Sabbath, full, lo más pesado de Soundgarden, un disco que se llamó The Libra, que salió en el 94 y que terminó siendo hoy en día un poco por peso propio y otro poco por elección propia de ellos, como su su su sustento, presentación. ¿no? Sí, su carta de presentación, sus cimientos para lo que pues es, es el hoy más exitoso además, ¿no? Tienen tienen cómo justificarlo, sí. creo. ¿No? Sí. los, es que, cortes, bueno, los videos, sí, ¿no? Tienen, claro, tiene los hits. Sí. Hay sí. un cambio estético también. Hay un cambio estético, Pepperkilla. Hay un... una ayuda, una ayuda de, de, de sus pares, Metallica llevándolos de gira, ¿no? Llevándolos, sí, llevándolos claro. a Donington. Adoninton. Sí, Hetfield sí, se enamora por... de la banda, se enamora sí. de la banda y Pepperkine, por cuestiones genéticas y, y no tan genéticas, me parece que a él le gustaba también ser un, un mini Hetfield, ¿no? Con algunos looks <ríe> ahí, eh, con la barbita, el, el pego, qué sé yo, los sureños. Bueno, de Libras es un disco bastante inspirado en bandas como Leonard scanner Sí. Eh, y bueno, pero el sonido era denso, era sabatero, muy... De hecho, muchas veces yo me acuerdo que... En Las violas están muy cargadas. Están muy cargadas, sí, sí muy graves. Yo en un momento lo empecé a ver como en top 10 de cosas de Stoner, ¿viste? Mira Y no me cerraba mucho y a la distancia digo, ah, eh, no puede ser un poco, un poco, sí. Algún link, ¿no? Algún link ahí, sí. Pero después, dos años después, como en los noventas todo era muy taca-taca y cambiaba todo muy rápido, hacen otro disco que es Wise Blood y ahí es como que se van a un rock más alternativo. Sí, sí. Y me parece que un poco, también un poco cocoliche el disco, ¿no? Porque medio, como que hay algunos temas medio alternativos, pero algunos temas medio como que quieren mantener el riff y salió sí. algo, no al extremo de Anthrax con volumen 8, pero va, va para esa dirección de quilombo y no de un, una idea clara, una unidad, un disco armado de principio a fin bien pensado. Sí. Esa es mi visión. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, es un disco medio que no te de dónde agarrarte te voy decir, bueno, qué tiene y tenés de todo un poco. Sí. Hoy sigue estando los Sureños. Porque digo, está King of the Rotten. Sí, refiero, Super King Rotten, pudo haber estado en Deliverance. Sí, y, y con otro sonido podría haber estado en Blind también, pero después bueno. tenés, bueno, que fue uno de los cortes, ¿no? Drowning in a Daydream, por ejemplo, no, es y... otra cosa. Ese si sí lo cantaba Cornell, es clásico de Soundgarden. Bueno, hay un tema que me encanta. Es uno de los temas que más me duele que que, que nunca hagan, ¿no? más, o sea, ya, ya ya sé que va a ser así, hay que superarlo, eh, sé. ¿sí? sí, tenían otro hitazo, Long Bigamerica. Big sí. Bueno, en este disco... había, había había, bueno, hay, Canta Headfield acá, imagínate lo Tengo que cantó. decir tanto. eso, en este, en este disco va Hetfield a hacer una participación al pedo total en Manorash. Sí. Que si no te digo que Headfield ni te das cuenta. No, creo que se nota más por la, la dentadura que está en la fotito del arte de que Sí. lo que canta. Exacto. Y bueno, y cierra con Fuel un, un tema pesadísimo, pesadísimo y después Bottom Feeder el que come abajo que es un instrumental re denso una zapada psicodélico, sabatera total, sí, por eso digo que fue fue rara. Ahora bien, comercialmente no le fue bien porque les pasó no. lo de siempre, De si sí, vendemos un poco más, pero no a la altura de lo que espera el sello problemas, que esto, que el otro, que la distribución, que el sello cambia, que ahora ya no nos quiere, todo el tiempo llorando en las entrevistas, listo. No no funcionó. Artísticamente. Por un lado nos dejó la época que sigue hoy alimentando el setlist. Sí. No, sí. The y Wise Blood. Sí. Por otro lado, sin brújula, me parece. Mal, mal, mal, mal. Sí, sí, completamente, sí. Banda que desperdició la la oportunidad del momento porque Siempre está esa frase de en el momento indicado, en el, en el lugar indicado, y ellos lo estaban. Ellos estaban sí, en el momento pero, y el lugar. Pero, pero las momento. cosas no salían, o sea, ellos no hacían lo indicado. No, no, claro, no, no. Que no, no, no que no se sabe bien qué era. que Yo creo que eso eso es lo más, por un lado, lo más choto claro. de todo esto que estamos mencionando, pero por otro lado lo que nos motiva a seguir hablando de esto después de tantos años, ¿no? De que, ¿qué habría que haber hecho? No, yo la verdad que no lo sé. No, no sé. No lo sé. No, lo no, sé. no, porque si vos decís, bueno cumplico con algunas condiciones y tildar casilleros con ellos tendríamos que tildar casi todo. Claro. Y no, estaban las canciones, estaba el sonido, estaba la imagen, estaba la influencia, estaban los padrinos artísticos, estaban las giras donde el no sello sé, ponía guita, estaba todo. Estaban los videos en MTV, de hecho yo los conocí ahí. Bueno. una cosita que estoy pensando, o sea, decimos bueno, no le fue bien a nivel éxito, ok. pero era una banda recontra under, era una banda que si seguía haciendo lo mismo de los 80s estaba destinada a ser una banda de culto como eso hoy de Rey. Sí. Pues sí que dentro eh, con los parámetros más viejos sí fue una banda exitosa, sí. Qué sé es yo, llegó a tener un disco de oro, llegó a girar por todo el mundo. No sé. Ahora sí. bien, yo te digo eso y hoy en día viene de Rey lleva más gente que ellos, ¿viste? Y bueno, es ese tiempo. Entonces, el fúmero del éxito, Maxi. Esa es mi conclusión. ¿Uh -huh. ¿Seguimos? Creo que un disco que más de Corrocho. ¿Ah, lo querés bueno, meter en los noventas? Y <ríe> está ahí. Bueno, es un disco del 2000, American Volumes Dealer, sí. eh, donde donde dicen, bueno, a ver, lo del Stoner no funcionó. Eh, comentamos el doble de Rony. Claro, lo del Stoner no funcionó, lo del rock alternativo no funcionó. Y los sureños tampoco. ¿Qué, hace, ¿Qué hacemos? Y nos gusta Leonard Kenner. Y vamos para ahí, dale, somos full sureños ahora, porque además tenemos credenciales y venimos del sur nosotros. Son como dos minutos, venimos del sur de la ciudad, dale, vamos, sí, listo. Y sale American volume Dealer, para mí un disco muy irregular. Sí, sí. Donde sí se nota más todavía la faceta está solista, Max y yo hablamos mil veces de este disco, tiene temas que nos encantan, Over Me, Congratulations Son, Star Too Long, Sleeping Martyr, Angels. Thirteen Angels, estamos, estamos hablando un montón de temas, sale este año sí. es el disco del año. no <risas> Tiene algunos para mí aburridos, Diablo Boulevard, sipo Who Got Fire, para mí son medio aburridos esos temas. Igual ellos, por suerte, son, se dan cuenta y la única que tocan es de Fire, mamá. Sí, Dios. sí, dijeron, ¿cuál es la que no le gusta Hugo? Vamos a hacer ese. Mamá. Y Eddie Nidona, a... al final, está más descolgada que Fury en el disco anterior. Descolgadísima, pero digo, más allá de eso, este disco sí fue un fracaso comercial, no Mal. funcionó, salió por un sello Sanctuary que, en defensa de Corrosion, cada disco que sacó Sanctuary fue un fracaso. O sea, fue un sello que intentó en un momento como imponerse, me acuerdo que estaba con... con Dickinson, con Antrax, con... Como es con Halford, pero sí, no, nada, no, las cosas no, no funcionaban, no sé qué problema tenían. Y era una época en donde el sello discográfico te marcaba una diferencia, ¿no? Pero bueno, mm. más más allá de esa cuestión, era un disco totalmente de culto, de nicho más que de culto, diría. Ajá. Uh -huh. No tuvo ningún éxito, nada. Los otros por lo menos tuvieron cortes que tenían simples y se vendían y, y rotaban los videos, ¿no? Bueno, no, fue esto fue el... solo para fans, solo para fans. Sí, sí, sí, y el metal acá ya estaba en un debacle total en la cuestión comercial. Sí. Eh, lo cual para mí le da el punto final para decir, che, me parece que no no no funcionaron los noventas si lo incluimos. No. Pero está esa dicotomía entre, bueno... Tuvo el momento de mayor ventas, aunque fue no fue lo que se esperaba. O sea, no cumplió las expectativas. Claro. Es muy de entrevista de trabajo, ¿no? Eso de tipo, no cumplió las expectativas. <risa> no alcanzó los límites, digamos. Sí, sí. No, no me queda una conclusión clara, porque creo que es con Rollo No Conformity, donde nunca queda nada claro. Sí, sí. Yo igual creo que, creo que de las bandas que estamos hablando, creo que fue la que editó los discos más parejos. Te hablo como fan. Ok. Ok. Saca saca sácalo a Ozzy. Creo que en sí. promedio los discos de los 90 de de Corrosion fueron mejor que los de Metallica, que los de Anthrax. Con Mega de bueno, yo tengo el tema este que a mí Rith me gusta, pero si un vecino es más listo, sí, cerramos. Corrosion. Creo que los discos están más buenos. Y son los, los gusta, discos, son los discos, a, son los discos lo que vas a volver. Claro. Es, esos cuatro discos de los 90 son a los discos que vas a volver. En cambio Metallica, Mega de Anthrax, no. Tuvieron mejores momentos. Seguimos Maxi, Dale. La banda ineludible es medio tramposo porque habíamos sí. dicho, bueno, no vamos a hablar de bandas que que no tenían un pasado en los 80s y el caso de Pantera es rarísimo porque tiene un pasado en los 80s, lo que pasa que es un pasado escondido, un pasado tapado, un pasado que ellos mismos se encargaron de que nunca más esos discos vuelvan a, a circular. Si tenés una edición oficial y original del, de los discos de los 80s de Pantera lo podés vender a muy buena guita, muy buena guita. Ni hablar si es en vinilo. Pero bueno, los discos existieron. Se consiguen online, los puedes escuchar. Y el cambio... Tuvieron Mario, estuvieron cuatro. Tuvieron cuatro, claro. Y los y discos... libro de Anselmo. Sí, Power Metal, año 88, ¿no? Sí, pero bueno, si tomamos de cabo en adelante, es la banda ineludible, porque es la banda que reinventa el sonido de los noventas. Sin dudas, comercialmente... De los mejores negocios de la historia, ¿no? Si, si alguien sí. compró acciones de Pantera, vive de eso toda su Del vida. ¿De los 89? Claro. Y artísticamente, ¿no? O sea, no. creo que ni el más detractor... Bueno, conozco una persona que odiaba el Pantera en los 90 y le gustaba más el de los 80, pero ni lo voy a mencionar. No, más mejor. No, no, no viene al caso. Pero nada, es buscar, es buscar es hacerse el, el, el distinto, ¿no? No más. Si no, sí, si no buscar, es... sí. Buscar que te puteen en las redes, sí. Sí, no, no, no sé qué no sé podríamos decir que aporte algo a este podcast, Maxi. No, nada, es la banda que llevó la antorcha en esa década, haciéndose cada vez más pesada, con lo cual le da un mérito un mérito extra. ahí Hicieron todo bien, salvo quemarse tan rápido o drogarse tanto. Hicieron todo bien. Y es medio Nacidos para Arder, ¿no? Vamos a citar sí. el libro de nuestro amigo Matías. Sí. Eh, sí. O sea tenía que tardar rápido no, no no era como un combo demasiado fuerte demasiadas personalidades y, y bueno así así salieron las cosas es que, pero sí para, para lo que es este podcast la verdad no no se me ocurre qué podríamos decir que no que ya no esté mega trillado no eh, pensaba en esto que decías vos de bueno cada disco más pesado que el anterior y, y, y la banda seguía creciendo sí que es lo más es lo más curioso, ¿no? Lo más se pensar qué hubiera pasado si Metal y Kemet también seguían sacando, viste, cosas más pesadas. Yo tal vez no era necesario venderse mm. tanto, ¿no? Mm. Sí. es el único que se me ocurre ahora tirar ahí sobre la mesa para discutir, único lo sabremos, nunca lo sabremos. Bueno, y si hablamos de cosas pesadas, es sí. el death metal, ¿no? Vamos al death metal un poco, sí. Eh. Y una banda de death metal, a... el death metal no máximo, a ver. Para un, po un poquito de contexto, tenemos Death, sí. Tenemos Morbid Angel, tenemos Deicide o Disease, Cannibal Corpse, Ok Son todas bandas todas que ya tenían algún disquito en los 80 Y principio de los 90. Exacto. Mm. todas siguieron sacando discos en los 90 Todas. Este, Death, la banda de Chuck Schuldiner fue evolucionando, pero algún día me gustaría hacer un podcast de evoluciones perfectas. Y yo creo evoluciones. Que meter, evoluciones perfectas Y yo mm. metería a Death ahí Porque para mí es la evolución ideal La de pasito a pasito Sin cambios abruptos mm. No viene al caso Para este podcast Morbid Angel, más o menos lo mismo Hasta que cambian de formación pero con Angel ahí, sí, con, sí. La, con la formación de Con David Vincent más o menos lo mismo sí, hay una, Por ahí Domination ¿no? Baja un, un poco las revoluciones Sí, pero... No hay un cambio drástico No No me parece un disco que, che, vamos a hacer algo medio Garden Bajo ningún punto de vista no, no, no, no No, claramente, bueno Hicieron cosas peores, pero después sí. pasaba después mucho, fal faltaban muchos años Claro, pero hubo una banda que sí hizo algo Sí Algo que dijo, che, viste estos muchachos que la están pegando Capaz que nosotros podemos incorporar, ¿quiénes son? La banda se llama Obituary, banda que ya tenía tres discos, que incluso ya tenían un disco en el 92, The End Complete, que uno si quiere Slowly We Rot, Cause of Death y The End Complete lo puede poner quizás en, un, en una misma bolsa, no capaz Slowly We Rot se distingue un poco con esa cosa primigenia y más visceral que tiene, no pero sí claramente los 90 noventas de lleno pegaron en, en Obituary con Worthy Mice. Y se fue a la concha de la lora con Back From The Dead en el 97. Se fue tanto a la concha de la lora, no es una cuestión de gusto, porque es un disco que me gusta, que la banda ahí se separa, ¿no? Y entra en un limbo por por varios años. Claro. Pero bueno, eh, eh, en el 94 tienen wordy Demise, un disco que yo siempre le digo, ahí pasan a ser Obihazard, ¿no? Los reyes claro. pe pecan de esa cosa eh, eh, tan tan tan propia de, de lo que había sido Biohazard, esa cosa hasta media hardcore con con sí. muchos groups, con muchos breakdowns, ya del corte de, de, del tema de The World in que se llamaba eh, Don't Care, que tenía video en TV, que hablaba acerca de la polución, todo igual a lo mismo que The World in Mind, ¿no? También ¿no? una banda que empezó a mirar alrededor a ver qué pasaba, todo este tema, el tópico de la, de la cuestión ecológica, ¿no? Eh, sí. y, y temas, estoy hablando de The World in Mind, ¿no? temas como Redefine, eh, so, eh, Final Thoughts, Kill For Me... A mí es un disco que me encanta, fue el primer disco que escuché de Obituary y no lo podía creer. Es el día de hoy que me, es mi disco, es mi, no es mi favorito porque está Causa of Death, pero de, con Causa of Death está ahí pegado. De hecho, me pasé, creo que fue fin de año, por lo gusto yo me lo doy en vida siempre, sí, cuando, llegan la, cuando llegan las fiestas aún más. Me puse a ver un show en vivo de ellos del 94, que no me acuerdo con quién salían de gira. De no acuerdo, era, estaba buena la, la, la gira que con Kill For Me, yo no lo podía creer, buenísimo, este, mucha onda, <risa> sí, ¿viste? Me encantaba. Ellos la imagen como que no la cambiaron, si te, siempre tocaron en Bermuda, ¿no? Nunca fueron, sí, no, sí. No, no, no, fueron no. No, ¿no? eran no eran Chuck, aunque Chuck no. tiene foto con Reina con Blondie, no digo, pero no tenía esa cosa de en cuero y todas esas cosas. Tampoco eran no, no tampoco tenían el misticismo de Trijax Act o ni, ni la cuestión gore de Cannibal Corpse. Estos eran como por ahí de, la de los límites más más permeables, pero que acá los límites eh, claramente marcan que es un disco distinto a lo que venían haciendo. Y después de que en Back From The Dead, creo que es un disco aún más marcado por la época, en los años 97, pero que... Lleva el paroxismo todo esto de la estupidez con el último tema, Bullituary, donde hacen un remix, una cosa horrible. Horrible. Horrible, con, bueno, tomando esto que decía Hugo, ¿no? de lo industrial, no de los remixes, de las distintas versiones de un tema, con, sí. con sonido de fondo, una especie de un, un hip hop falopa. Es un buen disco, tiene buenos temas, pero si sí, ahora en, en un mes viene Obituary y si no toca nada de Back From The Dead, nadie se va a viajar. No, no, no, no. Y si no te enojé, ¿no? Pero si no toca de Word of Might tampoco. Yo sí, puto, revolvió algo. ¿eh? Sí, Bueno, sí. vos solo, pero Tocame Don Keerlock. Sí. Sí. Yo la, la verdad es que nunca me enganché con este material noventoso. ¿No? ¿Con Cosmo no. tampoco? No, no, no, no. No, sí, obviamente son discos que tengo escuchados y los sí. tengo y qué sé yo, ¿no? Pero no no, no te puedo seguir, Maxi. Perdón. No, no, está bien, está bien Pero no, no, no no Me gustan mucho más los dos primeros Cause of Death y Slowly We Rot No tengo muy en claro Cómo le fue comercialmente No quiero mentir No Lo que estaba pensando Que este tipo de, de discos Me parece que sí sirvieron También para que después Aparezcan grupos Que hoy en día son muy bastardeados Pero que fueron bastante exitosos De hecho fueron de los De, de los artistas más vendedores de, Del death metal Pero particularmente Six Feet Under, ¿no? La, la banda que forma Chris Barnes después de ¿cómo se llama? De Caníbal. de Cannibal Corpse cuando se va de juego en el Obituary. Claro, sí, sí, Obituary y, y, y Six Feet Under estaban como bastante unidos en un primer momento y Brian Slag el, el dueño de Metal Blade, ¿no? De, del, del sello que, que editaba a, a Six Feet Under siempre menciona eso, ¿no? Que que él en los 90 no no contrataba bandas eh, de new metal para o alternativas sí. para para el sello, sino que apostó a por ejemplo a Six Feet Thunder y le salió bárbaro y nunca nunca se entendió por qué. Yo creo que tenía mucho que ver con la relación que tenía Chris Barnes con la marihuana que era como Mira, un era como un, esto. Sí, era, era como un, eh, un referente, un referente de la legalización y todo eso, y creo que eso le sumó un mucha mucha gente, pero me parece que, o sea, la, la plataforma fue que existan discos como estos habituales que vos estás mencionando para que la gente que escuchaba metal extremo pudiera decir, bueno, está bien escuchar un metal extremo no tan virtuoso, no tan sí. filoso no tan metalero y un poquito más hardcore, por decirlo de alguna manera, aunque tal vez sí, hardcore fue. no es la palabra que mejor lo describe, ¿no? No, no pero no, sí más, más, más cabeza, de... claro, con un poco de groove. Sí, sí, sí. Obituar una banda que salía mucho de gira con Sepultura, ¿no? O sea, Claro. Como que como que intenté Yo creo que ellos intentaron a su manera, ¿viste? E expandirse un poco. Bueno, el baterista con quién era que había tocado Maxy con Andrew W.K. era Claro. Sí, sí. un, un músico de hard rock, ¿no? Sí, sí, Donel Tardin, que tuvo un primer sí. disco muy exitoso, I Got Wet, well", sí. creo que se llamaba, que estaba en el Oasis, sí sí. ¿sí? ¿Sí? sí, sí, después pss, no sé qué pasó con con Andrew W.K. Pero pero bueno, desde lo comercial te lo debo, ¿de lo artístico lo definís vos, Maxi. No, yo creo que de lo artístico está <ríe> <a> mi solo. <risa> no, pero creo que creo que le salió bien, creo que le salió bien. Me parece que está bien adaptado. Yo creo que es más querido The End Complete, ¿no? ¿Sabes qué? No sé, para mí bien Complete es como, como está el hermano menor de Causa Of Death como que queda, no es, es ni fu ni fa, ¿viste? Claro, que pierda la comparación, sí. Claro, ¿viste? Como que es como el tercero, ahí que viene ahí, el tercero. En cambio este por lo menos se distingue. De última te genera algo, a mí me genera cariño, que a la mayoría le genera bronca o, sí. o frustración porque no, no siguen en ese camino. Para mí es un disco que me encanta. Voy a dejarlo ahí, que, que después si alguien cuando lo subimos el podcast lo quiere y le gusta no, o le gusta quiere a mí, definir... en ¿qué opinas de este disco, sí? Dale. Thank <laughs> you. Bueno, y nos queda una banda, Maxi, para cerrar esta primera sí. parte, como ya nos imaginábamos que esto iba a ser largo, así que sí. eh, haremos una segunda parte hablando de, de otras bandas. Hay un montón de bandas, nos vamos a ir un poco más atrás en el tiempo, ¿no? nos vamos a meter con bandas más legendarias más ochentosas y legendarias, como Made in the Shoes, Black Sabbath quindayamon. Bueno, un montón, sí, hay un montón, hay un montón para hablar y si esto le les dispara para otra cosa, déjenos ahí en los comentarios que también nos, nos lo hace más fácil y más entretenido a nosotros también. Pero bueno, decíamos sí. que teníamos una banda, habíamos hablado de Megadeth, habíamos hablado de Metallica, sí. habíamos hablado de Anthrax y ustedes dirán, "Che, ¿y ¿con Slayer no se meten?" No, sí, lo dejamos para el final. Lo dejamos para el final. Sí, pues es bueno. un caso bastante particular, ¿no? Es sí. Sí. En este sí. tema en particular que estamos hablando. Claro, bueno, haceme, la, haceme, la intro. Bueno, creo que podemos marcar varias varias cuestiones con los discos de de Slayer en en los 90, si si ampliamos un poquito esto de, de incluir a 1990 en la década del 90, bueno, ellos tenían si son Indevis, un disco con el que cierran si quieren la primera etapa, la más exitosa, la que todos queremos, la que ellos vuelen, sí. la que conforma el 98% de la lista de los shows en vivo, etcétera. Disculpa, ¿vos, sí. ¿vos lo considerás 90s si eso sin Davis nada? No, no, no. Nah, Pero es del Sony... 90, y, y tenemos que empezar con esta cuestión de que el 90 es del 80, toda esa cosa medio de historia, nah, pero, pero, digo, pero el editor el... como editó Mega, como editó este Pantera, se llama? ¿no? A Pantera, como editó Antrax por eso, por eso lo nombro, pero claramente sí. es un disco de los 80. Sí, sí. Sonido, música, se va Lombardo, cierra un capítulo sí. de Slayer de manera ineludible, ¿no? Y perdóname Y perdóname, seguramente sí. compuesto en los 80. Además, claro, hace sí que, por eso no tiene sentido. Y bueno, todo esto lleva Se que toma la su banda tiempo, ¿eh? Eso mismo, claro, tardan cuatro años, tardan más que me bueno, tardan más que que que que Mega, tardan más que Metallica entre Lamb Justice y el Negro, tardan más que eh incluso con la llegada sí. de de John Bush, estos tardan cuatro años. A lombardo lo, y no por el tema lombardo porque el lombardo justamente se va por no querer tocar en donington porque iba a ser padre y enseguida se sí. sla lo, lo lo suplanta por Bol, por bolósta Así que por Paul vossta Perdonen entonces no era el tema pero sí se toman su tiempo para para largar un disco lo hacen en el 94 poco tiempo después de llegar por primera vez a Sudamérica con Divine intervention Sí, sí. a mí es un disco que, que me encanta es el el disco con el que los conocí claramente es un disco más noventas claramente no tiene eh, la composición que tenían Ni los arreglos que tenía un disco más directo con mucha cosa más si se quiere más más hardcore y disco que cambia el sonido mucho y paradójicamente no es un disco propio pero ellos en el 90 a mediados de los 90 en el 96 ed editan su disco de cover de cover de, de clásicos y under del hardcore de hardcore punk han disputido Attitude lo incluyo porque digo estaba hablando de esta cuestión más directa y más hardcore del del del disco anterior por eso lo nombro pero me parece que el disco más noventas, más polémico y no y creo que no fue lo polémico en su momento hoy en día quizás hay mayor polémica pero creo que en su momento no fue más polémico porque era como meterse con el grandote del curso ¿viste? Entonces es como que viste vos, vos si te cortabas el pelo y te quedaba mal Eras el hazme reír sí. Pero si se lo cortaba mal el, el, el grandote del curso no le decía nada Porque te quedaba piña Bueno, o sea, algo de eso pasó con Diabolo sin Música del 98 Sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo este Además me, me parece Que era una época en donde los medios tenían Movían mucho la aguja Al haber redes sociales y todo eso Que Rekin se la pasaba hablando Del metal y, y de que Metallica se había vendido Y, y de que eh, eh, los únicos que se la bancaban eran ellos y Pantera. Entonces era como que te iba preparando todo el terreno para vos decir, no, bueno, Slayer, Vaca Sagrada. Encima te sacan un disco que se llama Diabolus in música O sea, venía como con una cosa satánica que ya el trash la había dejado totalmente atrás. no sí, o sea, Era algo que, que se lo habían llevado los noruegos a a otro a otro a otro lugar. Entonces era como, ojo, ¿viste? O sea, con esto no se jode. Ahora vos escuchabas y... Yo me acuerdo sabiendo 55.000 veces, o sea, conociendo menos de música de lo que puedo saber ahora por, Simplemente por la cuestión de edad y de haber escuchado la cantidad de discos que escuché este, Que igual me acuerdo que, o sea, como que tenía algunas cosas que me gustaban Y algunas cosas que me hacían un poco de ruido mm. Lo que sí no se puede negar es que el disco no dejaba de ser pesado Sí ¿No? Y, y no había nada de rap y eso No Y después del lado de la imagen ellos... Se adaptaron bastante bien, me parece, ¿viste? Me parece que, que re-king con tipo bueno, listo, todo rapado, la barba, y los otros sean con el pelo largo. Como que la caretearon bien y surfearon la década sin cometer eh, ninguna atrocidad, pero para mí no dejaron ningún disco para el recuerdo. Diablos y música sobre todo, nadie así como decía antes, no me acuerdo con qué va, ah, con que nadie se despertaba diciendo che ganas de escuchar Ender Sandman o observa true no creo que hoy alguien diga salvando o sea al otro extremo nadie se levanta y si che a escuchar diablos y música que tengo yo ca mm. si cada tanto vuelvo a ese disco es para ver si como anijó el sonido eh, sí. y esas cosas como una cuestión más de curiosidad que de, de placer y con sí, respecto sí. a, a divan intervention a mí nunca fue un disco que me que me haya gustado demasiado me caía simpático Dirohead que era el el corte, el quería el video y eso me parece un disco medio amargo. No lo pongo pero ni cerca de todo lo anterior, ni de cerca. Es como que para mí se quedó ahí a mitad de camino ese disco. Eh, yo desde lo artístico la no, no, no me gusta la, los 90 de de Slayer, inclusive el disco este And Dispute Attitude que lo compramos con mi único compañero que escuchaba metal en los 90 en en la secundaria, lo compramos cuando salió todo y lo escuchábamos a full. Le valoro que salió como totalmente a destiempo, ¿no? Porque sacaron un disco de covers de bandas de, de hardcore y, y punk. Sí, poco conocidas. Tampoco es un disco al que vuelvo. No, no, no, yo tampoco. No, no, nunca igual... conocí a alguien que sea fan de ese disco, ¿no? Igual es un disco no, de no. covers, no importa. Sí, sí, sí. Eh, no, a mí eh, Divine Intervention me encanta. Me, me, me sigue gustando mucho. ¿No pensás eh... que tiene que ver con que es como... Un disco de una época, escuché. claro, de una generación, sí. Sí, puede ser, sí, puede ser, sí, sí. Seguramente tenga mucho que ver que fue lo primero que escuché, full, pero me sigue pareciendo un discazo. Lo escucho y lo disfruto y lo pongo, y lo escucho de principio a fin, mi tema favorito está sobre el final, o sea, no, no, no tengo ningún problema. ¿Cuál es? ¿213? 213, sí, que cada, ahora cada tanto lo, lo metían últimamente en la Sí, gira. sí, sí, me suena. Sí, sí. Y encima me acuerdo que yo lo también lo primero que escuché fue el show de ellos cuando tocaron acá en River y que habían anticipado un tema que era Mind Control que era el último, entonces como que siempre lo escuchaba de corrido, siempre no es que me gusta el principio, que me parece que están los creo que los mejores temas sacando el otro que es mi favorito está está el principio, la primera mitad del disco me parece mejor. Eh, es un disco que es un disco que me encanta y que si bien lo no digo que está al nivel, yo creo que y si bien marca una nueva época, todo, no me voy a desdecir, eh, para mí eh, no, no me hace ruido ponerlo con, con los discos anteriores de los 80s de, de Slayer Y yblo sin música no con sí con el título la tapa no toda esa cosa oscura nada que ver a contramano de lo que estaban haciendo las otras bandas de detrás pe que un año después Mustaine hace la tapa de, de risk con, con el rata, ratosito, no, no. Eh, antrax este también dibuj sebola sí, sí. 8 no metálica con semen y sangre, o sea, nada que ver. No, a mí más. me encantaba, eh, me encantaba, sí, sí, yo sí, me, me encanta acuerdo en, en perdóname, en los comienzos de Heaven's que la imagen de este disco la usaba siempre para poner de en, en el primer sitio de Heaven's que empieza en el año 98, la ponía de fondo, claro. <risa> le robaba la tipografía, todo porque me, me encantaba claro. y de hecho sí. el disco para mí empieza bien, eh porque es Bitterpiece eh, eh Head y State of Mind para mí Exacto. empieza bien después se me pincha después se me pincha y me acuerdo que estaba sí. el tema este scrum scrum el de, que sí. lo había compuesto Kerry King que Kerry King en cada nota siempre hablaba de ese tema de ese tema y yo le pone unos huevos para que me guste pero se, se me hace un disco aburrido de o sea, un disco aburrido con un sonido que coqueteaba con el con el new metal Y Death Head, ahí no, no rapeaba pero cortaba Y ahí, raímos, estaba al el, borda, al, al, ahí estaba lo gorda pavo, Los pavos sí. Está, sí, sí, sí. sí, sí los tres primeros, temas son, buenos, los primeros tres temas son buenos sí Perdóname, y Slayer Algo que no dijimos sí Es que más allá de la discografía Oficial, digamos En los noventas también tuvo eh, La participación en la banda de sonido De La, de la Noche del Juicio Una película sí. eh, Que mezclaba eh, bandas de metal Con remixes, o sea con artistas, DJs y esas cosas, ¿no? Claro. Y, y raperos y qué sé yo. Y ellos participaron ahí, o sea, como que tuvieron su experimentación, Sobre lo que poquiteo. pasa que sí, lo que pasa que para mí que requin en un punto leyó que la imagen era muy importante y, y nunca hizo las boluches que hizo Metallica y mantuvo esa faceta satánica, diabólica, qué sé yo. Sí. Y con eso con eso mantuvo el crédito callejero. Sí, y fue la banda más respetada y, y nadie nadie le, le quitó ese cetro jamás Sí, y una cosa más, porque, porque no quiero ser ingrato, una aplanadora en vivo Te comían crudo Una aplanadora en vivo, listo, ya está, no había sí. mucho más que hablar Y por eso yo creo que si hacemos una cuenta rápido, ¿qué banda pasó más dignamente los 90? Eh, del Trash, del Big Four, yo creo que va a ganar se llama eh, Slayer me parece injusto, porque me parece que fueron los que menos arriesgaron, lo que menos dicos sacaron sí. sí. y los que no sí. se corrieron demasiado. Y lo poquito que se corrieron a mí mucho no me gusta, entonces yo no me quedaría con ellos. Sí, pero sí, coincido. Bueno, Maxi, ¿se hizo re largo esto? Hablamos un montón. Pero vamos a seguir hablando porque es algo que sí. nos gusta, nos interesa y esperemos que a ustedes también, así que por favor háganoslo saber y cualquier cosa que dispare este podcast como siempre lo pueden dejar en los comentarios o nos mandan mail a gmail.com y seguimos hablando y hablamos hablamos de, de música hablamos de historia hablamos de metal y no estamos tan pendientes de polémicas pavadas clickbait y esas cosas que cada vez me tienen más podrido estoy podrido todos estos videitos que me están apareciendo todo el tiempo y ni siquiera les doy click Maxi vos puedes creer sí sí te creo te creo. basta basta de boludeces Bueno, gracias Maxi. Por favor. Y volvemos en un par de días y vamos a tener la segunda parte y después vemos hasta dónde nos lleva esto. Chau.